Bueno, primero las expectativas en el Senado están vinculadas al tratamiento. Eh, esperamos que el tratamiento sea lo más rápido posible. Eh, decía hace un minuto intentando que sea la semana que viene, pero esa agenda ya depende exclusivamente de la ruta legislativa que va a tener. Las expectativas que tenemos son buenas. Eh, entendemos que ahora hay que tejer los consensos parlamentarios en ese ámbito, como se lo hizo hoy. En, en estas últimas semanas en el ámbito en el ámbito de la cámara de diputados y diputadas sobre eh, lo que hizo mención el diputado Ferreira primero eh, hacer público el, el mayor de los repudios a cualquier tipo de, de coacción de, de amenazas de escraches que no solamente se sucedieron en el día de hoy con él y con su familia como lo hizo mención, sino a lo largo de las últimas semanas, en cada una de las ocasiones, tanto eh, en mi persona como varias dirigentes y sobre todo funcionarios y funcionarias del Poder Ejecutivo, entendimos que esas prácticas atentan contra la vida democrática. Esta casa que es la casa del pueblo, es la casa donde se debate, es un lugar para parlamentar, es un lugar para que cada uno y cada una exprese sus ideas y sus convicciones y, y aspiramos a que podamos vivir en una sociedad en donde efectivamente nadie tenga que ser eh, coaccionado para que cambie de su posición eh, al momento de votar. Ministra, buen día. Eh, Fernando Fraquelli, de la Televisión Pública. Ministra, eh, consultarla. Eh, esta sanción que logra la Cámara de Diputados, ¿cuánto tiene que ver el debate que se está dando este en estos momentos sobre el proyecto de los mil días? Bueno, eh, creo que en principio hay que hay que decir como lo venimos haciendo desde el 17 de noviembre, el día que el presidente envió los dos proyectos juntos con un mismo anuncio, explicando y dando un marco Eh, de política de salud pública a los dos, al de, al de interrupción legal del embarazo y al de mil días. Son proyectos que dialogan, pero sobre todo dialogan porque muestran una posición del Estado, que es un Estado presente, es un Estado que desea acompañar a todas las mujeres y personas gestantes en cualquier proyecto de vida que escojan y entendemos que el rol del Estado tiene que ser ese, tiene que ser acompañar siempre, sea cual sea, esa posición. Lo cierto es que ha acompañado en la misma posición el mismo camino en las comisiones con el mismo con dictamen en el día de ayer hay diferencias porque el dictamen de mil días obtuvo unanimidad en, en las comisiones, no así el de, el de IBE y entendemos que en el, en el ahora en el momento que se estará votando en un rato también va a tener mayor aceptación es muy difícil saberlo sí como lo dijimos desde un primer momento no se trata de una estrategia para conseguir un votos para uno porque sabíamos que nadie que estuviese en contra del proyecto de IBE, iba a votar a favor porque se estuviese tratando el otro proyecto. Tiene que ver con una posición, les diría, ética y política de qué tipo de Estado concebimos nosotros. Ministra, buen día. Alan Zurita para Radio de Plata. ¿A qué atribuye ese incremento en los votos positivos que lograron bueno, la media sanción? Estamos hablando de 117 a 131 del proyecto 2018 a este año. ¿Aquí piensa que se puede deber ese incremento? Bueno, ese incremento entendemos que tiene que ver con tres cuestiones. La primera, claramente el, el sucedió en el 2018 y ese el 2018 en, con todo su contenido, su épica, su momento histórico, hizo que es, deje de ser tabú el tema el tema del aborto en, en nuestro país. Eh, por otro lado, eso mismo llevó a que al año siguiente, en el 2019 y en las elecciones, eh, todos los candidatos a presidente tengan que expedirse, hacer mención cuál iba a ser su posición y después no hay ninguna duda que el hecho que sea el Poder Ejecutivo el que enviara el proyecto al Congreso también habrá tenido eh, su peso. ¿Cuánto de cada una de estas variables y otras quizás que no estamos tomando en cuenta, tienen que ver con el resultado, no lo sé, pero claramente se tratan de, de multicausalidades que llevaron a, a agrandar esta brecha en los votos. Gracias.